Recuerda suscribirte a los Panda Podcasts, buscalos con picante y sin picante. Quique, buenas noches. ¿Qué tal, Panda? Buenas noches. ¿Qué onda, mi Enrique? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal tu día? Pues bien, aquí. Listo para ver si nos sale la bromita bien. Oye, ¿te escuchas medio así como cansadón, agitadón? <risa> pues, ¿Qué estás haciendo? <risa> no, no, no, nada. No, no, estoy estoy relax. Ah, qué buena onda, si así te escucha, relax Imagínate cuando estás tenso <risa> Oye, ¿para quién la bromita? Para mi primo ¿Qué se llama? Saúl ¿Y por qué dices? A ver si nos sale Bueno, pues digo, si nos va a salir, nos tiene que salir Eso chintrolo, esa es la actitud ¿De qué se trata la bromita? Este, pues mira, este, hace ocho días este, Vendió un lugar así que yo le ayudé a vender su carro Ok este, Y pues ahora sí que el chavo el que, el que compró el carro me habló el mismo día Y me dijo que... Pues que si yo no me había dado cuenta que el carro estaba echando humo. ¿Y es neta si estaba echando humo? Ajá, uh, no. Bueno, yo cuando se lo vendí, ¿no? Órale. O sea, <risa> digamos, el carro de Saúl y te dijo, a ver, échame la mano para vender mi nave. Exactamente. yo ¿Y lo qué? En las redes sociales, en el Facebook. Ah, ok. Uh -huh. Ahí uh -huh. se comunica quién. César. El que, que es el comprador. Exactamente. Okay. ¿Y tú hiciste toda la negociación? ¿Dónde sí. se vieron? ¿Qué onda? Sí, yo lo hice todo. Yo lo, a ver, que nos vimos acá fuera de mi casa. Ok. Y este, yo hice toda la negociación. ¿Y la transacción se hizo por cuánto dinero? Por 24 mil. ¿Y qué año es el carrito en cuestión? 94 cuatro. O sea, que una carcacha en realidad, ¿no? Sí. Ok, bueno, entonces ese mismo día te habla el comprador César que mencionaste y uh -huh. te dijo, hoy oh, el carro que me vendiste está echando humo. ¿Y qué pasó después? Bueno, pues ya yo le dije que no, pues que ahora sí que cuando lo vinieron a checar, porque según el trajo a su mecánico y todo, uh -huh. pues no, por ahí sí que a Rey no no le veo ningún problema. Pero puso ya al avanzarlo, a llevárselo hasta Chalco, más que era en el trayecto ya fue como habló que me dijo que estaba estaba echando bastante humo y ya yo le dije que pues que no pues así que, que el carro estaba en buenas condiciones y todo y ya me dijo el chavo bueno pues voy a ver que No, pues Le hubieras dicho, no, a ver, ¿cuánto tiempo llevas este, manejando el carro? No, pues te iba a decir, pues una hora. No, pues es que de repente el carro se para echarse un cigarrito. <risa> <risa> es que está tan viejito. Pero a partir de eso ya nadie te habló, ya no te le hicieron de tos. No, ya no, ya no, no. Ok, y ah. de ahí se te vino la idea. De ahí exactamente, se vino la okay, idea. Ok, le vamos a marcar y ¿qué le vamos a decir, Enrique? Pues eso que, ¿cómo se llama que bueno de hecho la que va a entrar va a ser mi mamá ah qué chido cómo se llama Marta okay y Marta qué va a ser el planteamiento ella ella le baja exacto ella le va a decir oye es aún este qué crees este ahorita que venía llegando está Enrique acá fuera con este pues con traiciones el carro en una grúa y okay. este y está el chavo yo nada más pasé y me escuché que le está reclamando que quiere su dinero y este y no viene solo, viene ahora sí si con una camioneta, yo vi bastante gente arriba de la camioneta, okay, este, y pues ahí tienen ahora sí que ahí tiene a Enrique y a fuerza quiere su dinero, este pero ya le va a decir ella pero a ver mejor te paso a Enrique y ya me lo va a pasar y luego voy a decir oye bueno ya le voy a decir no manches ¿qué, ¿qué crees que te pues, hubo bronca por lo del carro y al casado Y este cuate pues ya lo trajo en una grúa y Ajá. lo que quiere, lo que quiere son sus veinticuatro mil pesos y Ajá. aparte también lo que le costó la grúa. Pues ¿también? sí, también. Ahí aumentale, pues, ¿qué unos, una milanesa, no? Vamos, vemos. Sí, sale pues, mil pesitos, mil quinientos, no sé. Entonces Ajá. tú ahí es donde le vas a decir, oye, pues qué onda, ¿qué hacemos? Te lanzas con el varo. Exacto. Él todavía tiene el varo y ya se lo gastó. Ya se lo gastó, se Bueno, entonces tú le dices, ¿sabes qué? La cosa está choncha, así tienes que pintarle un panorama de que la costa choncha sí. mira yo no quiero problemas, o sea, uh -huh. está aquí la jefa, yo no quiero problemas. Este, Martuchis. Hola. Qué tranza, Martita, ¿cómo andas? Bien, aquí andamos con las bromas. ¿Qué hizo de comer la chulada? Hoy no hice nada Mmm, fodonga Sí, hay que un día descansar No, pues cómo pues hay que Los empezar que tengan a que, hay... que vayan a comer afuera Y los que no, es pues ni modo Bueno, pues vamos a entrarle con la actitud Te voy a pedir por favor Un poquito de respiración agitada Pues estás viendo ahí un, Una situación compleja Como dijo tu hijo, tú vas llegando Está discutiendo Enrique con el tipo que le vendió el carro, ahí está el carro, la grúa, pues él no va solo. Este, sí, le hablaste de boleto Porque pues, estás muy preocupada, ¿no? Salud Listo, pues vamos a pegarle, señores Las bromas, la diversión está En este que es tu Show mm, Bromas Hola, pandita, solo para decirte Que le mandes un saludo A Francisco Gómez, es de Zumpango Soy Angélica Paredes Vargas Soy de Tequis Gracias, pandita Las bromas en el Panda Show Claro, música. La mejor FM. Excelente. Sale Martita. Sí. El WhatsApp para saludos es 55 760 726 32. Bueno, bueno Saúl. Sí. Oye, Saúl, es que este, espérame. Descanso sí. tantito. Ah, es que voy llegando y. Este, este, espérame, ¿eh? Sí. Es que para decirte que este, ¿cómo se llama? que aquí ya vino no sé qué problema haya con lo de su carro pero ahorita está Enrique afuera con lo Ajá. del carro Traen este tu carro creo que bueno el que les vendiste en una grúa y espérame ¿eh? porque pues por lo que veo así el problema pues sí es como luego el enojo y todo eso verdad sabes cómo soy bueno okay. entonces este te digo traen el tu carro en una grúa y está Enrique hablando con este muchacho que, que lo quedó, pero aparte vi una camioneta que trae así como que gente, ¿no? No sé si sean muchachos, no sé qué sea, entonces este como que sí el problema, así como yo lo veo ahorita, lo poco que vi y eso como que sí está este discutiendo Enrique con él porque parece que quiere que le devuelvas el dinero de, de lo del carro ...entonces bueno. así... ...sí lo veo así como que muy enojado... ...muy... ...este... ...no sé... ...no sé... ...pero pues la verdad... ...este... ...pues sí no... ...no no me parece... ...como se están poniendo... ...y pues Enrique no... ...pues sí... ...a veces como que... ...de... ...voltea para acá... ...voltea para allá... ...con lo de... ...te digo de la camioneta de la gente... ...pues... ...sabes tú no está aquí al pendiente... ...que dices oh, okay. ...como no. de... ...sí porque lo que quieren es el dinero... Padre, uh -huh. Por lo que te digo que yo ahí no sé, me imagino que por verlo en la grúa este, se les ha de haber fallado, yo no sé. Yo lo veo uh -huh. ahí en la grúa y pues sé que es el tuyo. Y por lo que te vuelvo a decir, está ahí hablando Enrique con este muchacho que quiere su dinero. Uh -huh. Por eso este, dije, bueno, pues voy a ver hablarle a Saúl y este, si quieres te paso te paso Enrique como ves te paso Enrique para que él te explique mejor porque te digo yo te estoy diciendo lo poco que vi vengo sí, de sí, ahorita sí, sí, de sí, la sí. calle y pues si tú tú oyes así como que así como cansado no sé cómo es por el, eh, a lo mejor por el coraje sabes cómo me pongo entonces lo paso para que él te explique bien sí a ver sí, Enrique y te... habla Saúl bueno qué pasó güey Qué pasó, güey. Pues es lo que ya ves que te había, ¿no? Gabriel te comenté, Simón. Sí, este, aquí estoy con el chavo, güey. Ahora sí, sí que está en el carro en una grúa. Uh -huh. Y este, pues no pues sí, quiera fuerzas el dinero, güey. No, no, no. era fuerzas el, el dinero y este, pues yo estoy diciendo que sí que, pues lo, lo, ahora sí que la neta, no, pues que yo nada más fui intermedio porque pues, uh -huh. el carro en sí no era mío era tuyo y que pues yo no tengo ya, así que aquí el dinero, la es vez que te dije, no, no te lo fueras a gastar, y es que, ¿qué crees? que pues la verdad sí, bueno, pues no sé cómo se vayan a poner, pero sí viene con gente en una camioneta, no alcanzo a ver cuánta gente está, pero, si sí, sí, viene en un plan así bien, pues bien, bueno, pasado de lanza, sí, pasado de lanza y, y la neta, pues sí, digo, yo no, no, lo que menos queremos son problemas, ¿no? Ajá, sí, pues sí, obviamente. Este, y pues sí yo ya les, le, pues les dije la neta, ¿no? ¿Sabes que Pues es pues que que yo nada más fui intermediario, este, y pues ya le expliqué también lo del carro, ¿no? Pues que lo según lo checaron y todo, pero no. Él dice que a fuerzas quiere subir a fuerzas. sino no, pues ahorita te digo, no sé qué, qué, qué vaya a pasar, porque sí, está, está algo y, y quiere, a, y aparte quiere más, por lo de la grúa, se me está cobrando claro, lo de ¿no? la grúa. No mames, el pedo es de que ya me gasté el varo, güey Obviamente no, no todo, pero ya me gasté más de la mitad, güey ¡Oh, Dios! Híjole, y es que, te digo, ahorita este chavo, ¿no? Pues ahora es que no me quieren soltar, güey, no me quiere abrogar por más que yo les digo, ¿no? Pues que ya está la responsiva, lo que te había dicho Pero no, este, pero no, dice que no, que eso no Que él quiere su dinero, quiere su dinero, y quiere su dinero No mames, ni cómo hacerle ¡Híjole! Ya, ya, ya, este, ¿escuchaste, Saúl? Sí, sí, sí, sí. Este, en esto que traigas el varo o, o lo llevo a tu casa, güey. Es que yo nada más que yo nada más te eché la mano a venderlo. Solo así que ya sí, güey, pues, sí. nada más te dice el caso de venderlo y así. Pero pues ahora sí que en eso no sé que traigas el dinero o en sus defectos lo, lo vas a tener que llevar a tu casa. Pero también que también de aquí, mamá. Ya ves cómo se pone. Ya está este... Ya está bien preocupada, enojada, no sé, y ya sabes sí. cómo se pone. Y ya no tardan en salir también, por ejemplo, pues, el, los de la casa y es lo que no quiero. Por eso ya le dije al chavo, no, pues que, pues que me dé chance que vamos a ver cómo nos arreglamos. Pero pues aquí no hay de otra más que te digo, o traes la lana, o los llevo a tu casa. Uh -huh. Pues ahí sí no, bueno. Yo ahora sí que yo, yo nada más fui, tú sabes que nada más fui intermedio, o sea. Yo sí, nada más hice el paro y pues ahora sí que también pues no, no se vale que también yo aquí esté lidiando, ¿no? Exacto. Pues sí, por cosas es que no, no tienes bronca. Pues sí, y sí te digo, pues, o no sé, sí, o si quieres te paso al chavo y Oye, trata ¿qué de hablar sigo? con él. Pues estoy aquí esperando, a ver, tienes 15 minutos para que me regreses el bar si no se va a armar el cinquintín aquí. O sea, ya te expliqué, te demostré Hace una semana te llamé Y te lo dije y no hiciste nada Estoy, este, estoy platicando con el dueño A ver, este, te lo, te lo paso A ver, pero la operación la hicimos tú y yo, hijo Sí, sí pero ahora sí que como te expliqué No, ahora sí que nada más intermedio Y ahora sí que aquí Que él también nos diga qué podemos hacer A ver, échamelo Acá echar? Bueno, bueno, bueno ¿Quién habla? Este sí, el, el chavo con el, el dueño del carro. ¿El mentado Saúl? Exacto. Oye hijo, pues la neta te pasaste de gandalla hijo. O sea, hicimos una operación, yo contacté al Enrique, vine acá Politécnico, hicimos la negociación, yo el mismo día le hablé por teléfono y le dije, oye, el carro que me vendiste está echando humo. Y me dijo que lo iba a ver y que me iba a regresar la llamada y que lo iba a ver contigo y nada. El carro ya me dejó dos veces, ya lo traje aquí con grúa, hijo. Pido y exijo mis 24 mil más 1,200 de la grúa si no quieres que armemos un desmán, pero bien chido. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay este, soluciones, ¿no? ...antes de llegar a eso... ...se eh, buscan, este... ...opciones... ...a ver, te deja de estarte a hijo... ...a ver, dime, ¿cuáles son las soluciones? ...las soluciones eh, es que me regreses eh, el varo... Eh, ...es que mire, aguánteme... ...va, ok... Sí, yo no... ...a lo mejor en ese sentido... ...una... ...obligados, obligados... ...como tal... ...de la ley... ...no estamos, señor... Agu ...esté usted consciente... ...ok... ...lo que vamos a hacer... ...como mi primo... ...o el intermedio... ...este... ...le está diciendo... No nos oponemos a regresar el, el billete, pero deben de ustedes ser conscientes que se les enseñó el carro y así lo quisieron, señor. Nosotros no tu, nosotros no sabíamos que estaba echando humo, como le dice mi primo. No, cámara, no, cámara, no. mira, deja de estarme echando rollitos, ¿sí? Y arreglemos esto como es. Hicimos una negociación, a ver, cállate la ¿Eh? boca, estoy hablando, ¿Eh? hijo. Cállate la boca. <coughs> Tú me vendiste, o oh bueno, en este caso Enrique me vendió el carro el, el 94, ¿estamos? Y yo Ajá. le pagué 24 mil, ¿sí? Ajá. Es como cuando vas a una tienda, hijo, y compras un producto, no te sirve, ¿qué es lo que haces? Pues lo devuelves, ¿o no? Pero está, ¿está usted consciente que... No, no, espérate, per, per, per, a ver, espérate, espérate, espérate Tú vas a una tienda y compras un producto y no te sirve, ¿sí? ¿Qué uh -huh. haces? Vas y pides y exiges la reclamación uh -huh. y la devolución, ¿sí o no? Uh -huh. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La Aquí la es lo diferencia? mismo el carro, no, el carro no sirve Echa humo, está desvielado Ya me lo dijo mi mecánico Ajá. Aparte, las llantas están pues, ya bien lisas Y el carro está de la fregada, hijo Pero... O sea, lo que hicieron ustedes Pero cállate, estoy hablando Yo te dejé hablar, mano sí, está bien. O sea, tú le hiciste acá un, Le hiciste una tapadita Una arregladita y todo Y en una semana salió todo, hijo Y la neta, no se vale Entonces aquí es lo mismo Haz de cuenta que yo fui a la tienda departamental sí, Y estoy exigiendo la devolución Ahora si tú me dices que no y que esto no procede y todo Tenemos dos caminos El blanco y el negro Ahora sí que tú me dices cuál quieres, mano No vengo solo, vengo con mi familia Porque también mi familia a mí me apoya Así te lo digo y así te la canto Entonces tú dime ¿En cuánto tiempo me traes mi dinero o oh, voy pa tu cantón, hijo? Pero uno tras otro, así como te lo pagué en efectivo. Mire, como como estamos diciendo, va. Usted dice en el ejemplo de la de una de una tienda departamental, ¿ok? Saliendo la mercancía, caballero, nosotros no tenemos la certeza de que nosotros se lo hayamos vendido así, ¿Entiendes? Entonces. ...obviamente si yo voy y compro algo... en la tienda de, de departamental... ...lo checo, lo reviso... ...que todo venga chill... Que, ...cámara... ¿Por qué? ...porque saliendo de la tienda... ...ya es va a ser mucho pedo... ...que me regresen mi dinero... o ...que me hagan el cambio... ...y en este sentido... ...no nos oponemos... ...como se lo dijo a mi primo... ...no queremos broncas... ...nada más... ...nosotros estamos... ...bueno... ...me pongo en su lugar... ...me, este, me pongo... ...accesible... A regresarle su billete pero No, también... no, no, no, mira, lo que tú estás diciendo La verdad es que no tiene sentido, ¿sí? Porque a tú ver. sabes que en los lugares Establecidos ofrecen garantía aquí lo que tú estás haciendo Es que eres un traca, hijo Y Pura. tú jugaste, chueco Pero conmigo sí. te topaste, compadre no, me... O sea, o sea, usted Usted no más ah, No, vamos, a ver, a, busca ver a ver, espérate, espérate sí. Enrique, Enrique Te sí. pido un favor, no mira Ve el vehículo, dale la vuelta Abre la puerta. Ve cómo está exactamente como me lo vendiste. Completo. Ajá, ¿Sí? sí. Ahí está. Entonces, aquí lo está viendo, aquí lo está viendo Saúl lo está viendo Enrique el carro. Entonces, ¿Sí? dime, yo nada más ya a mí, ya no me estés diciendo que sí que no y que hablas como el cantinflas, ¿Sí? hijo. A mí ¿usted, dime, usted, yo necesito usted es el que mis 24. Está sí, entonces ¿qué? Órale, uno tras otro. ¿Lo traes o voy o qué? mire Yo, yo le pongo esta... Porque la verdad, como le comentó mi primo o yo en su defecto... ...no sabíamos que el carro estaba así. Obviamente, ya me gasté parte del dinero. ¿Por qué? Porque nunca esperé que se podrá decir... ...que el carro fuera a fallar o que me lo fueran a regresar. Esté consciente en eso, ¿Okay? yo no Yo en ese sentido, cámara, salió mal el carro... Puedo hacerme cargo de eso, nada más deme, deme chance de regresarle su billete. Ahorita, claro, ah, yo te doy chance. Es que no, es, es que es como cuando yo voy a la tienda y no quiero mi dinero ahorita, no, pues deje que lo revisen mis, mis, es que mis, no sé, X, que no le falte ninguna pieza que eso, eso el otro, adelante, te regreso tu billete sin pedos. De, ahora deme usted chance, unos dos. Tres días y... Paco, eso Paco... Paco, no, no, no bajes el carro... Súbelo, súbelo... No, este no va a pagar... Súbelo... Mira... Aquí tenemos dos caminos, papito... Uh -huh. Dos caminos... O me dices cuál es tu dirección... Y voy... Y te entrego el carro... Mire... Y me... Espérate... Y me pagas Milana, Mis veinticinco mil... Doscientos... O en este momento... Aquí yo hice la operación... En este momento... Uh -huh. Tengo a mi familia... Bajamos... Y ahorita nos metemos... A la casa... ¿Sí? Traemos bates y rompemos todo. Tú decides. Tú decides. Escúcheme, escúcheme, escúchame. No, no, no, tú decides, papito, pero ahorita, ahorita en caliente. Mire, mire, escúcheme. No, no, no, no, si no te trompe, ya no te voy a escuchar, decía, hijo. Escúcheme, ya no te voy a escuchar. Entonces, es que no ¿qué Enrique? Me... ¿Tú me los pagas o qué onda? No, pues tranquilo, tranquilo. No, no pues tranquilo. entonces, yo exijo mi dinero. No, no, pues sí, sí está madre, estamos celular. diciendo, te estamos ¿Por diciendo eso? Que sí, no. lo vamos a regresar, pero tranquilo también. Ahorita, ¿también? ahorita, yo traje, incluso gasté en la grúa, hijo. tengo dinero, yo no tengo el dinero, pero pues también tranquilo, ¿cómo que te vas a meter a mi casa? Pues, ¿qué pasó? Yo, bájense todos, porfa, váyanse bajando, váyanse bajando. A ver, a ver pues, entonces, eso, ¿qué trazas? Me das eso, ahorita, que, entonces llévame con tu primo, hijo, jodeme pues, mis veinticuatro. Pues, está tratando de hablar, pues, pues también ustedes tranquilos, como que bájense? Saúl, última oportunidad, hijo. ¿Me vas a pagar hoy, sí o no? No, hoy no se puede, caballero. ¡Bájese! ¡Bájese te, todos! Te, te, ¡Bájese! Te bájese, ¡Bájese todos! ¡Órale, no, no, desmatada! ¡Desmatada! ¡Desmatada! ¡No se pasen de lanza! Ver, ¡Y rompan todo! ¡Rompan todo! Sí, ¡Ya tranquilos. Tranquilo, ¡Ya, por esto! Aquel por... mujeres! ¡No se pasen de lanza! ¡Todo se lo. ¡A ver, tranquilos, eh! ¡No manches! ¡Ya cortó el culo! <risa> Oye, el Saúl es así, es un samaritán Es un pan de Dios <risa> Es un chico muy decente y tú haciéndole bromitas Es un chico muy haciéndole bromitas Y hermano, bueno, lo que habíamos platicado, el, el vato pues ya se gastó el varo, no tiene varo y no tenía forma de cómo negociar y, y podíamos hacer de, de regresar el dinero y regresar el carro, ¿ok? Por eso es que tuvimos que improvisar. Va obviamente el cierre, te voy a pedir que hables así todo agitado, ¿ok? agitado le digas, oye, esto ya valió gorro, no, no, no, ya se llevaron el carro, le dices, ya se llevaron el carro, ya se fueron. Y dices, no, no, no, que, que en tu casa, ¿qué tienes en la planta baja? ¿Qué tienes? Pues está la sala, la pantalla... Dile la pantalla todo toda la casa, ¿la dejaron? ¡Ah! Y es más, si está Martita, que se aviente unos chillidos atrás, porque... No, ya pues... no, ya no está, ya, ya se fue. Ay, pero sí, yo tenemos una cita, bueno, al rato la voy. A ¡Ah! Le dices que Marta está llorando, ya te dejaron la casa deshecha, que ya se llevaron el carro. Y obviamente le empieza a decir, oye, Saúl, pues yo te ayudé, ya me afectaste, no puede ser posible. Ahora no solamente ya va a estar este problema, sino que... ¿Cómo voy a responder la pantalla? Mi mamá y es donde veía este sus películas triple X. <risa> <risa> y buscamos el cierre, ¿ok? ¿Estás listo? Ok. Entonces ya está solo, ella ¿eh? se fue. El mentado César ya se llevó ah. el vehículo y ya te dejaron todo deshecho. Okay. ¡Parcamos en directo desde el Panda Center las bromas en el Panda Show! ¡Las bromas en el Panda Show! Claro, música. La mejor FM Excelente. Pero desesperado, ¿eh? Bueno, ¿qué pedo, güey? Este, ya, ya, se fueron, güey. Ya no dejamos un a aquí en la casa. Güey. No manches, güey. Esta no, es la patrulla. No, mata aquí a la patrulla, no, la patrulla qué es la patrulla no, de tu mamá, güey. No, no, no, ya la cuelga, cuelga ahí, cuelga ahí, saúde. No, pero que venían en dos camionetas. Oye, oye, Saúl, Saúl, este... contéstame. Saúl. ¿No? Permítame, camita. Bueno, Saúl, Saúl, ya cuelga esa llamada, güey. ¿Por qué no me atiendes? Primero atiéndeme a mí, güey. Cuelga la llamada, no. ¿cómo? Cálmate, a ver, cálmate. Espérate. Cálmate y este, cuelga la llamada esa. No digas ya nada, cuelga la llamada. No quiero más pedos, Saúl. No quiero más broncas, güey. ¿Por qué broncas, Por eso, cuelga se esa se se llamada. Es para, es para, no... para poderte explicar. Cuelga esa llamada, Saúl. Cuelga esa llamada. Pero se supone que, claro Para que para que ya no se fueron, fuere, Saúl, güey. Se fueron, ya se fueron. Ya se llevaron el carro, güey, nada más aquí, bueno, Llegaron, no es madre, pero yo, ya cuelga yo, esa llamada. Yo, yo que sabía que ya se iban a ir, güey, yo le hablé a la patrulla para por que... Por eso, wey, por eso, hazme caso, güey, o sea hazme caso a lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Cuelga esa llamada, ya no, van a llegar a Chinchotapaz, ya no hay nada, güey, ya se fueron. Pues ya sí, se fueron wey, yo que sabía que ya se iban a ir, pendejo. ¿Qué te digo, cuelga la llamada y ya para hablar, para decirte qué tranza, cómo le vamos a hacer o qué onda. Porque ya güey ya ya, ya se de hecho ya se cortó ya ni ya ni yo cor, yo con güey se cortó es que sí, wey, para, no no no hables, o sea, para, vas a ser el pedo más grande Saúl o sea, no, y, más, y más y se van a venir sobre de mí más a ver qué me vas a explicar güey cómo se pone mi mamá y otras está pero pues ya les digo ya se fueron ya este y van a ya, volver a regresar güey Te apuesto que van a volver a regresar esa armadura sí estuvo bien cañón güey pero pues ya este ya ya se fueron ya ya este ahorita ya nada más es cuestión de pues de ver también nosotros como dices tú si van a regresar pues a tratar de yo ver la forma de conciliar con ellos te lo conto pues oye, sí, pero junto contigo oye güey el, el pede de que cuando lleguen yo no voy a estar ahí todos modos o, oye güey y sabes cuál es lo peor de todo qué cómo soy el panda show wey? es una broma ¿Toda no, <laughs> <suskina> <hankina> no, sé <hankina> si <hankina> <hankina> <hankina> <hankina> Saúl, Saúl Estás no me en ves, las bromas patá. del Panda Show ¿Me has escuchado en el Panda Show o no, bueno, carnal? Claro que sí Bueno, pues déjame decirte que ahorita estás en 43 ciudades En toda la República Mexicana a través de La Mejor FM Estás no, no, no, no. en todo el continente a través de la aplicación De Claro Música Estás en la piratería donde, bueno, todo el mundo nos piratea También <risa> Pero déjame decirte que Enrique te hizo esta broma Ya ves que participó Marta todo el asunto. Sí, hasta por eso lo dudé. Bueno, me es que por eso lo hizo Enrique, ¿verdad, Enrique? Para darle sí, veracidad, claro, para que sea más creíble. No, y aparte bien, Martita, él la corre bien. Sí, bien, bien, bien, Oye, ¿sabes? pero ¿por qué te gastaste la feria, Saúl? Pues el dinero es para eso. Pues sí, pero ya te había dicho Enrique que había recibido la llamada y que el carro estaba aventando humo, ¿no? Sí. ¿Tú sabías que el vehículo estaba mal? Exacto. Exacto, bueno, no que... para que veas. Tú sabías que estaba mal. Sí, sí, sí, sabíamos. Oye, Saúl, espérame, quieren hablar contigo. Espérame, espérame, espérame. <risa> Es que trans, hijo, soy el César. ¿Ya viste cómo ya te quemaste y dijiste que sí estaba mal? Te estoy escuchando, hijo. Nada más te voy a decir una cosa, Saúl. Neta, te lo digo, mira. Por la virgencita de Guadalupe. Hay un Dios, güey. Hay un Dios que todo lo ve y lo escucha. Así, ándale, Por las bromas le va a pasar algo. Yo te pagué 24 mil pesos, hijo, acá porque, porque confié. Y yo confié porque ya sabes que por las redes sociales contacté al Enrique y me lo vendió, pero me dijo que estaba bien bueno, hijo. Desde el primer día que me lo llevé, ¿qué crees que pasó? El médico Carlos empezó a fumar rito, solo hijo Oye, pero Ay, ¿por Dios. qué? ¿Pero por qué tomaste el teléfono y hiciste llamadas? ¿Por qué? Pues es que me me pues ya no sabía ni qué hacer, yo aquí, ellos allá y me espanté. Ay, te espanta. Oye, pero aparte hables acá todo lelo, ¿qué edad tienes, compa? 29 años. Veintinueve, pero mentalmente como quince, ¿no? <risa> Enrique, dile por qué le hiciste la bromita, a Saúl, adelante. Ah, no, pues ya sabes, Saúl, ya sabes, Saúl, ¿por qué te lo digo? Así que sabes que te aprecio mucho. Eh. Ah, pues eres, eres uh, casi mi hijo. Tito, no, Tito, ¿te llamas Tito o no? <risa> no, no amigo, él, te, te, te llamas sabes, Saúl. ¿verdad? Es mi hijo, sabes que lo quiero, un chorro. Él sabe que se cuenta conmigo en las buenas y en las malas y con la familia, porque aquí está la familia. Están aquí, ahora que todos muertos de risa. No, man, que, que, Pero, que, que, no, te, no te lo ya sabes por qué te lo hago. La verdad sabes que te quiero un buen y pues ahora sí que tenía que tenía que agarrarme de acá para poder Entonces te dijo, ¿vas a pagar o no vas a pagar los 24? Pásen todos, pásen todos. Póngale no, sobre la tele. Sobre teleteño, sobre Ahí Oye, ¿y cuando sí, sí. escuchaste que todo se rompía, ¿qué sentiste? Pues te digo impotencia. De lo que llego de un desastre, no, no, no. Y, y de impotencia dijiste, no, pues déjame muevo. <risa> Oye, Saúl, ¿de cuántas bromas te has reído de la gente que ha hecho sus bromitas en el panda show? ¿Cómo de cuántas? Pues de casi todas, ¿eh? Bueno, todas las que escucho, unas que mínimo quince. 15 de qué? A la semana. Sí, más o menos, porque no, no los escucho por el internet, está repetido. Sí, me lleva, pero eso te pasa por consumir piratería. <risa> Baja la aplicación de Claro Music, es completamente gratis. Se metes a tu teléfono, te vas ya sea a la tienda en Android o iOS, le pones Claro Music, descargas 24-7 y sin censura. <risa> Pirata parte de todo. Pero en fin, pues un gusto hacer la bromita Enrique y Saúl. Dígame, familia, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. A toda máquina, a toda... El, Panda el Panda Show. Panda Show. Panda Show. Visita el Pandasambrano.com Y vámonos hasta Querétaro. Ahí está Greta. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo tal, la Gretilla? Bien, muy bien, gracias, ya lista Qué bueno, gracias por estar en Querétaro a través de la mejor 92.7, la aplicación de Claro Música. <risas> ¿Qué onda? ¿Qué me cuentas, Greta? ¿Qué te dedicas? Hola, pues bueno, trabajo eh, actualmente en eh, una empresa que se dedica a la gestión de notarial. Ah, mira, qué buena onda. pues, O sea que eres casi como medio godín, digamos. Godín, 100% godín. 100%. Bueno, platícame tu bromita, Greta. ¿A quién le hablamos? Bueno, le vamos a hablar a mi novio. Uh -huh. eh, la broma va a ser para él. Y le vamos a hacer una pequeña bromita de que, pues, me voy a ir a vivir con mi prometido porque me destrozó el departamento. A ver, a ver, espérame, espérame, Greta. O sea, broma para el novio y que te vas a vivir con el prometido, ¿cómo está Con el ex prometido. Ah, el ex prometido. Okay. Sí, a ver, sí. primero, ¿cómo se llama la víctima? La víctima se llama Héctor ¿Que llevas cuánto tiempo de noviazgo? Cinco meses. Bien poquito. Y bueno, antes anduviste con un chico llamado... Fernando ¿Cuánto tiempo con Fernando? Dos años Ok, ¿y hace cuánto tiempo terminó la relación? Hace diez años Ah, caray, ¿diez años? Sí, ya tiene mucho <risa> Pues un montón, no, no, no Ya es mucho Wow. O sea, duró dos años y terminó hace diez sí. Y sigue siendo así como fantasma en tu relación, ¿o qué onda? Sí, todavía ¿Y eso como por qué? Pues no sé ¿Lo amaste mucho? Sí. ¿Te marcó? Eh, pues a veces sí me llamaba. Así como... No, pero te marcó en tu corazón. Tu, no sé si te marcó de verdad. Ah, yo pensé ¿Eh? que me no Porque mencionaste prometido. O sea, eso me da a indicar que había planes de casamiento en su momento. Sí, sí nos íbamos a casar. ¿Y qué pasó entonces, Greta? Pues en la despedida de solteros me engañó. No manches... ¿Eh? O sea, ¿ya había planes, fecha de boda, todo, todo, todo? Todo, todo. Ya nada más era pasar la despedida de solteros y ya nos casábamos. ¿Y la despedida fue con sus cuates? ¿Dónde fue? ¿Cómo? Sí, fue en una fiesta. Yo me fui con una amiga y su pareja. Ajá. Entonces fuimos a una fiesta, no nos gustó, fuimos a otra tampoco. Y en la tercera lo encontré con mi mejor amiga, Ya sabes, en el carro, tu planchando. ¡No <risa> manches! ¿lo cachaste? ¡Lo cachaste! ¿Y con tu amiga? Sí. ¡Hijo de su <risa> pinco! ¡Oh, Dios! Pero bueno, mira, yo no conozco a Fernando, Greta, ni mucho menos, pero... Bueno, si era su despedida de soltero, o sea... El sí, se decidió muy bien. Pues, pues sí, a lo mejor pudiste darle chance, ¿no? O sea... ¿O no? Sí, pues... Digo, no, pregunto. pero ya, ya no, ya, ya, ya. Lo que ya no podía yo. Lo que aquí sí es cuestionable que tu mejor amiga, entonces no era tu mejor amiga. O sea. No, no era <risa> mi mejor amiga. Chale, qué mala pata. Entonces, ¿en ese momento decidiste terminar la relación? Sí. Híjole. De hecho, yo ya vivía con él. Pero pues decidí que ya, ya no más. Y ese mismo día me salí de la casa. Ese día era de madrugada, literal. Oye, Greta, pero dices que los viste en el carro. Los vi en el carro. O ¿Y sea, literal, literal? de sí, mi mejor amigo. ¿Sí estaban teniendo un fajirringuillo, si sí estaban teniendo un acto? No, ya estaban teniendo el acto. ¿Te salió sí. perrilla? Ay, sí. Me salió una super perrilla en el ojo, imagínate, de lo que wow. Oye, pues qué gacho, Greta. Neta, qué feo. Y bueno, ¿y qué broma para Héctor? Pues de que me voy a tener que ir a vivir según con mi ex prometido. ¿Con Fernando? ¿Por qué? Sí, porque destrozó mi departamento. A ver, ¿tú tienes un Él departamento ahí, en dónde? En Cuapa. Ah, ok. Entonces, antes habitabas o vivías en la Ciudad de México, tienes un departamento. Mm -hmm. Pero, ¿qué tiene que ver que Fernando lo habitaba o cómo o qué? Sí, es que yo nunca le dije a mi novio que en realidad el que rentaba ese departamento era mi ex prometido. Ah, o sea... Héctor sabe que tienes una propiedad en Cuapa, ¿estamos bien? Así es, sí. Entonces, ¿tú lo tienes rentado? Apenas. Okay. entonces tú le vas a decir que el pequeño detalle es que a quien se lo rentaste fue a tu ex. <risa> Exactamente. <risa> entonces, ¿tienes que irte de boleto o tienes que venirte a la Ciudad de México? Porque, ¿qué pasó en el departamento? Pues sí, lo dejó, literal, sin, con hoyos en los closets, sin piso... Este no hay apagadores las puertas rotas entonces pues sí entonces a lo que le estás arreglar. apostando a lo que le estás apostando es revelarle que eh, pues le mentiste o que quien estaba arrendando o quien está en este departamento es Fernando así es híjole pues a ver cómo se pone la situación ah. estás lista mija ¡Lista! Le pegamos porque la diversión está en el Panda Show Mmm, bromas ¿Qué onda Panda? Buenas noches Aquí estamos reportándonos, escuchando tu programa Mándame saludos, ¿no? Soy de Oaxaca Las bromas en el Panda Show ¿Qué? La mejor FM ¡Excelente! Hace cuánto tiempo que no hablas con tu novio hoy Hace como media hora. El WhatsApp para saludos es cincuenta y cinco siete sesenta siete veintiséis treinta y dos. Mamá, bueno, Hola, mamá. ¿Qué pasa, mamá? Hola, mi amor, cómo estás? Bien, ¿de vale, dónde me marcas? De mi teléfono. ¿Por qué dice si no número desconocido? No sé, lo mismo me dijo hace ratito mi papá. Es que ya pagué mi plan. Ajá. Y me aparece así. No, ah, igual sí, por eso me quedó así y no iba a contestar ah okay oye ¿Dónde? quería hablar contigo qué pasó mi amor pues ahí sí es que cómo te lo digo pues ya ves lo que pasó en el departamento ajá pues en ese departamento vivía mi ex prometido sí entonces pues nunca te dije eso pero aquí mm. la la cuestión es que bueno tuviste cómo lo dejó ajá entonces ahorita este, antes de que mi hermana se viniera por eso es que estaba hablando yo en la tarde con mi hermana que te dije este, fue y se le puso bien loco Ajá. y le dijo que o que yo regresaba con él Ajá. o que si no iba a ser un desmadre en el departamento Ajá. entonces este, pues aquí yo ya hablé con él y pues vamos a Pues a volver a hacer lo que teníamos antes, o sea, me pidió que nos casáramos, que hiciéramos una vida juntos. ¿Es neta lo que estás diciendo? Sí. ¿Eh? ¿Y qué hago? No puedo hacer nada. O pues sea, estoy ¿Es atada en serio? de mano. es en serio? claro que no. ¿Por qué no estoy atada de mano? Puedes demandarlo. ¿Y cómo casa? lo demando? O sea, pero no, o sea, es mi exprometido, no me casé con él ni nada, pero ahorita él quiere casarse conmigo, o sea, es de su pleito y se lo dijo a mi hermana. ¿Y tú quieres? No, yo no quiero. ¿Entonces? ¿Por qué dices que sí? ¿Eh? Ah, para ser honesta contigo no lo he podido olvidar. ¡Oh, Dios! Y eso que hablar contigo. ¿Es neta lo que me estás diciendo? Sí. Y, o sea, ha ¿sí sido fácil vas a hablar con él? Pues es que, ¿qué hago? Estoy atada de manos, ¿qué hago? ¿Pero por qué? O sea, ¿Por qué atada? Si tú no quieres nada con él. No jugaría con sus sentimientos ni con los míos, o sea, de verdad. Y creo que es la mejor decisión que pude haber tomado por el bien de todo, o sea, en este caso de pues el departamento, como lo dejó y no quiero tener problemas. Es neta lo que me estás diciendo. Sí. Ahorita hablamos, ahorita. ¿Cómo? Ahorita te veo, ahorita hablamos. Quería, o sea, lo que quería decirte es que me regreso a México. Pero, ¿por qué? Bueno, ahorita hablamos, ahorita te veo. ¿Vale? Ya voy, ya a llegar. Ahorita, ahorita no sé, ahorita yo creo que me voy a ir para allá, para la Ciudad de México, porque esto ya está muy cañón. O sea, ya no creo poder verte, no sé. Ya. ¿Y por qué entonces me dijiste todo lo que me estabas diciendo? Si ya sabías... Cuando Quise ser honesta contigo. Quise ser honesta contigo, esto. Dime bueno, la verdad, ¿qué es lo que está pasando? Pues eso es lo que está pasando. Es neta, lo estúpido es que me estás diciendo. O sea, si sí tienes solución, te está amenazando. el despartamento, es, es el amor, la es la nostalgia. Es eso. No se vale lo que estoy haciendo ahorita Bueno Seguir lastimándote Ni, las, y ni seguir lastimándome a mí. Por eso decidí hablarte las cosas ¿Y por qué no de frente y en persona? ¿Por qué por pues teléfono? Es que ¿qué hago? Pues, serio? Si le dejé al departamento a él Es porque lo quería ayudar Y yo le pagaba renta a mi mamá No te quise ver de frente Porque sé cómo vas a reaccionar ¿Por qué? Eres muy intenso Pero no tienes por qué regresar con él Tengo que regresar con él. ¿Por qué tienes que? ¿A vivir Pero una vida donde no quieres? o de verdad si lo años, quieres. por quieres Porque ya teníamos casi en matrimonio. Lo sigo queriendo. Ojalá me comprendas. ¿Por con qué él si no me dijiste eso Porque no pensé que fuera a pasar esto. Tú no tienes por qué pasar. Héctor, es mi patrimonio, okay. es mi amor. Es tu amor. Pues es el amor que siento por él. no esto es lo que me estás diciendo? Sí, esto Jugaría con eso. Qué poca madre, ¿eh? la neta. Gracias por todo. No lo me busques nada nunca más, sale No me busques nunca más. Súquito lo manches. no manches Ay, no lejos, ¿Te puedo decir una cosa, Greta? Sí. ¿Es neta lo que estás diciendo? No, yo él lo amo. ¿Eh? <risas> Oye, lo que pasa que Héctor, o sea, vi cómo, estaba sorprendidísimo y cómo te decía, este, ¿es neta lo que me estás diciendo? Oye, pero también escucho que es bastante intenso el Héctorín, Greta, ¿eh? Ay, no, es, es una cosa bien hermosa, mi novio. Como que repites los patrones, ¿no crees, muñeca? Oye, y entre Fernando y Héctor pasaron dos años. ¿Cuántos amores has tenido? Uno. Uno. ¿Y también igual de intenso? Sí, sí. Te digo que repites los patrones. ¡Ah, no! Qué horror. Ay, grita, no manches, me cae que este hijo de Calimán está a punto de, pero pero hasta de chillar, okay. sí. ¿Cómo terminamos la bromita, dime? Pues le podemos volver a llamar. Sí, claro, le vamos a llamar, no podemos, le vamos a llamar. Pero cómo, Gracias. pero cómo vamos a seguir el tema, cómo va el asunto? Pues le voy a decir, eh, mira, ¿sabes qué? La verdad es que en pues, ti sí siento mucho amor, eh, pero, no sé, a ti te amo y ya en eso ya, <risa> ya terminó a ver, todo A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo de que sí siento mucho amor, pero a ti te amo? A ver, oh, por favor. <risa> no, o sea, que siento mucho amor por ti, o sea, por mi novio, pues. Sí, no, dile, ¿sabes qué? Mira. Sentí un gran amor por ti, pero realmente al que amo es a Fernando. ¿Es lo que tienes que decir? ¡No! No quiero seguirte lastimando, por eso quiero hacerte una pregunta y ya le dices cómo se si oye el panda show. Hey. Ok, sí. Para redondear, grita ya te me estás poniendo nerviosa. Ay, sí. Oye, ¿y conoces okay. a Fernando? ¿Conoce a Fernando? No. ¿Y si le llama a Fernando? No. Estaría chido, ¿no? ¡No! ¿Qué? ¿Te da frío? Sí. Bueno, pues que conste. ¡Marcamos las bromas en el Panda Show! Mm, ¡Bromas! Saludos a César que está jugando el pollo desde Mérida, Yucatán. ¡Las bromas en el Panda Show! ¡Claro, música! ¡La mejor FM! ¡Excelente! Yo quería cerrar la bromita y me batió Greta. ¡Qué feo! bueno hola ¿Qué quieres oye solo quería decirte que pues a ti te quiero mucho pero pues a fernando lo qué amo me estás de cómo? pero a fernando lo amo pues entonces y quiero que también. me digas cómo se consta el panda show a toda máquina estás <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> en las bromas del panda show <risa> <risa> Oye, respira papá, respira, respira ¿Me, me hablas en serio? Héctor, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? ¿Es neta? Contéstamelo, ¿es neta? A ver, dime, pasa? ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? No, por pues, todo está hasta lo que no te imaginas sus nombres oye, me, me comenta Greta tu noviecita que tú nos escuchas ¿no? por allá sí, todos los días mira, órale pues un saludo a toda la gente que está a través de la mejor 92.7 y Claro Música Greta, dile ¿por qué le siente la broma a tu momón? ay, quería quería aplicársela porque él me la quería aplicar ajá, mira le, te le a aplicar Oye, oye, pero el cierre sí estuvo muy cañón. Déjame decirte que a ti te quiero, pero a Fernando lo amo. Oye, Greta, ¿es neta? ¿Es neta? ¿Es neta? No. Oye, pues qué chido. Pues qué chido que tienen ese humor, que nos escuchan allá en Querétaro. Y pues les mando un abrazote. Greta y Héctor, díganme en Querétaro cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Mira. El Panda Show. La versión sin censura del Panda Show, únicamente por Claro Música. Marco, buena noche. buenas noches. Buenas noches, Panda. ¿Qué bien, pasó, carnal? ¿Qué me cuentas? Hola, aquí propongo una broma para la cuñada. ¿Tu cuñada qué se llama? Ana Laura. ¿Viene siendo la hermana de tu esposita? Así es. Ándale, qué broma para la cuñis? Mira, eh, es que ella tiene una estética y y pues no cuenta con permiso no entonces eh. la la la estética está dentro de su de la casa pero Ajá. da a la calle okay. <ríe> entonces una amiga de ella que se llama Miss Betty te pasó el número para que eh, hiciera un peinado y un maquillaje para unos 15 años dentro de ocho días uh -huh. ¿Vale? entonces este ya después de que te diga ah no pues sí cuánto todo acá y allá ¿Sabe qué? No, la verdad, no, no queremos un peinado, no queremos corporal, que es una estética. ¿Usted cuenta con permisos? No, pues que no. Ah, bueno. Este, bueno, entonces nosotros estamos hablando de aquí, de la dirección territorial la capilla. Okay. Soy el licenciado fulano de tal, este. O sea, que le eh, cae este, la chancla ¿no? vengadora porque está operando sin permiso. Exacto. <risa> Oye, qué ingrato. ¿Cuánto tiempo lleva operando esta estética o salón con de unos belleza? nueve años. Ah, ¿tanto tiempo? Sí. Ok, entonces el gancho si me pregunta Miss Betty me recomendó Entonces Ajá. hago un apartado Unos 15 años, que cuál es el costo Todo y de repente Soki, Toloki, el inspector Y le va a caer la chancla <risa> Oye, pues ya llevo un montón de tiempo, ¿no compadre? Sí, estamos en Zapalapa Tú sabes Sí, pues dónde vive <risa> la gente sí, No te... sé <risa> Por lacra. Ah, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues sí. Somos no. trabajadores honrados. No. Bueno, pues vamos a ver cómo le enganchamos, señores. Buenas noches en directo desde el Panda Go Center. La diversión está. Eraste, que es tu show. Mm, bromas. Pandita, te escucho desde Ciudad de Cuña, Coahuila, México. Aquí en buenas Cheo buenas Las bromas en el Panda Show. Claro, está. Excelente. Pues ya. Lupe, Lupe, ya contestaron Ven para acá, bueno Sí, dígame Buenas noches, habla la estilista, la señora Ana Laura Sí ¿Cómo está usted? Habla el señor Jorge ¿Jorge? Sí, mire, lo que pasa que estoy aquí con mi esposa Pero se ocupó, lo que pasa que Mi suegra está un poco enferma eh, Mire, sí. lo que pasa que La próxima semana este, Tenemos unos 15 años de nuestra hija Y queríamos sí. pedir Información, sabemos que tiene Mucha experiencia, ¿no? Ahí en su salón. Quisiera saber costos, disponibilidad, etcétera. Sí, este, ¿para la próxima semana? Así es, correcto, para la próxima semana. Bueno, pues prácticamente es para este fin de semana, ¿no? Esto será por la tarde-noche, por eso quería platicar con usted. Lo que pasa es que no, mi esposo ahorita pues se si ocupó, se, carajo. Si se peina es el medio día del evento. Ah, mire, qué bueno que estoy hablando con usted para que me recomiende. ¿Cuál es el costo? este Pues es que es dependiendo del peinado Y por maquillaje cobro 300 ah, Y entonces, aparte, o sea, el peinado Sería maquillaje aquí, y peinado aquí, si ya es este, en, a, a domicilio, pues ya es un poquito más caro Sí, no, no, serías directamente en su lugar Sí me la han recomendado mucho Bueno, nos la han recomendado mucho ¿Ya cuánto tiempo lleva de experiencia, señora Ana Laura? Como 22 años Ándele, y ahí en su lugar este Como, como 15 más o no, menos Como 15 años ya en el uh -huh. mismo lugar Sí, sí, mi, eh, la Miss Betty nos recomendó De ah, hecho pues, no, nos ha comentado que ya lleva como 9 años en la estética y en su casa, ¿no? Más o menos No, 15 15 años Muy bien, entonces a ver, entonces serían 350 pesos de maquillaje y el peinado Eh, Dependiendo el largo y la cantidad del cabello y el peinado que el hija la le Bueno, es que mi hija sí tiene el cabello largo lo tiene abajo de la nalga y si sí, lo tiene tupido Entonces, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Este, Por lo regular son tres horas, tres horas sí. antes Tres horas, y bueno, ¿y el costo que sería por el peinado? Vuelvo a repetir, es dependiendo el largo, dependiendo el peinado y dependiendo la cantidad. Bueno, me está llamando tonto o algo, me dice, vuelvo a repetir, lo que pasa es que Ay, yo no conozco de perdón, esto. Perdón, no, para nada. Digo, más o menos, lo que pasa es que yo no iría, iría a mi esposa junto con Ajá. mi hija, entonces para mandarles... Ah, bueno, ser más caro, el más caro 400. ¿Acepta tarjetas de crédito, todo en, no, en efectivo? en efectivo sería... En efectivo, muy bien. Por favor. Bueno, mire, soy el licenciado Jorge. En este momento le comento que su llamada está siendo grabada. Este, Ay. yo soy inspector precisamente de la ya. alcaldía y checo el reglamento de peluquería, salones de belleza y estéticas y precisamente lo que quería era corroborar esta situación que usted está trabajando, pues fuera de reglamento, ¿verdad? Ah, sí, ¿por qué fuera de reglamento? Le, pues, porque simple y sencillamente no tiene permiso para operar, señora. Y cómo sabe... Porque lo sé, ese es sí. mi trabajo Pero mire no vamos a entrar a dimes y diretes si usted dice que está dentro del reglamento, le va a llegar un citatorio y usted demostrará si no, obviamente procederá a la clausura y bueno, pagará su multa y usted pues pagará las consecuencias por no estar en reglamento, no me voy a poner a discutir, yo estoy haciendo mi trabajo, precisamente acabo de hacer la grabación donde usted acepta, donde me da los costos donde me dice cuánto tiempo lleva, estoy haciendo mi trabajo simple y sencillamente no ah, quiero sí, pero pues no tiene sí como que ningún derecho de cerrarme, ¿no? Mata. O sea, si sí no sabe ni siquiera Be si tengo o, si, o no Discúlpeme, tengo. Permíteme, sí? pero ese es pues, mi trabajo como inspector, precisamente. Pues venga aquí e investigue. No, no nada claro, nada claro que he investigado, claro que he hecho mi trabajo precisamente por eso le hice esta llamada. Le va a llegar ah, el okay. citatorio correspondiente entonces, donde es ahí esto, entonces, precisamente entonces, entonces, va a venir el artículo y viene todo lo que estamos platicando. Usted no se me comporte como una sirvienta estándome diciendo de cosas y negando ayer, esta ¿no? Como una sirvienta. Ajá. Pues, Usted me está negando lo innegable. abuela? ¿Cómo? A ver, hagamos un ejercicio de honestidad. Usted me está diciendo que no es cierto y que está en la legalidad cuando está en la ilegalidad. Ajá. A ver, según usted. No. Porque no sé. según usted ya me investigó. ¿ustedes A ver, señora sabe? Ana Laura, no según yo. No según yo. Hice mi trabajo de campo. Hemos hecho las investigaciones correspondientes. A usted precisamente me aceptó. Bueno, ok. Entonces, ¿qué procede? Se supone que tengo que esperar el citatorio Efectivamente, el día de mañana Le va a llegar al citatorio En la dirección donde está Usted la estética la tiene en su casa Le va a llegar el citatorio correspondiente Y usted pues se presentará Perfecto. Y dentro del citatorio Traerá una leyenda que dirá Cómo se oye el Panda Show Que es una broma de su cuñado. A la máquina. Laura estás en las bromas del Panda Show <risa> Oye, ¿no te obvio, tienes sí. todo en regla, chismosa? Obvio, sí. Ajá. Lo que pasa que no sabes, Marco, que cada mes tiene todo en regla. <risa> No sabes ese detalle Cada mes va y renueva Y renueva y renueva el permiso Para estar en regla ¿O oh, no Ana Laura? Exacto. Dile por qué la bromita Marco Bueno es que Dentro de estos días lo operan y Para que se tranquilice y ¿De qué bien. te van a operar Ana Laura? Eh, me van a hacer este, Me van a quitar mi matriz Ay, No manches Neta Sí. y Pero tienes ya va... no tienes nada en regla ahora sí que ya no ya viste es que no cómo es que ya me no, no. no? Para que veas cómo no tienes nada en regla oye y tienes este marido no no tienes pareja no no bueno lo bueno es que ya te van a dejar parque de diversiones mija Así que mira sin problema Pero bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show A toda máquina, A toda máquina. Panda Show diagonal pide tu Roma ¿Qué onda, Daisy? ¿Cómo andamos? ¿Qué haciendo? Estamos muy bien aquí haciendo travestirla Haciendo travesuras, pues como debe de ser, Daisy. Sí. ¿Y para quién es la travesura, muñeca? Para mi mamá. ¿Qué se llama? Lorena. Órale, ¿y qué travesura para mamá? Sí, sobre ella y que me voy a ir con mi novio a vivir con él porque no lo soporta. Y es que estoy harta de ella y del estudio. ¿Que estás harta de ella y de quién? Del estudio. Del estudio. Oye, este... ¿y cómo que estás harta de ella? ¿Qué...? Pues no, no estás a gusto, ha habido problemas. ¿O qué onda? Ponme un poquito más en contexto, Daisy. Este, un poco de problemas aquí con pareja y todo eso. Ah, o sea que vives con el padrastro. Ajá. Oye, ¿qué edad tienes, Daisy? Dieciocho. ¿Y qué estudias? Este, ahorita estoy cursando bachillerato preparatorio. Ya voy ¿Y por entrar? qué le quieres decir que estás harta del estudio? Eh, porque desde secundaria yo ya me quería rendir pero pues ella me ayudó a seguir estudiando y pues qué bueno pero por qué te querías rendir eh, porque ya nos esforzaban los maestros ya marcaban <risa> y no le entendía okay estás hablando o me hablaste de un muchacho que no le cae bien quién es ese Ajá. muchacho este uno de mis uno de mis exnovios que tomaba demasiado y pues cuando salíamos muy noche por eso también y, me más porque como también yo estaba juntado anteriormente, pues no le, Ah, ¿ya viviste no hasta en pareja, Daisy? No me he juntado yo, solamente he tenido relación así nada ¿no, más. ¿Y a qué te estás refiriendo con he tenido relación así y ya? Ah, o sea, relación, o sea, de andar en algo No relaciones <risa> así. <risa> o sea, que has tenido parejas, que has tenido novios, pero no has vivido con nadie. Ajá, exactamente. Okay, ¿y cómo se llama ese exnovio que no quiere para nada a tu mamá? En Alberto. Okay, ¿y tu padrastro se llama? Jorge. ¿Y cómo te llevas con Jorge en realidad? Eh, pues más o menos llevamos entre contrarios porque no nos entendemos muy bien y pues mm. nos hemos peleado hasta arrozamos con mi mamá también. Hijo, qué feo. Oye, ¿y ¿cuánto tiempo llevan siendo pareja Jorge y tu mami Lore? Mm, como cuatro años. Okay, ¿y ella dónde está ahorita tu mami? Pues ahorita ya, ya estoy en mi casa ¿Y tú? Pues no cerca de mi casa <risas> Oye, ¿y hace cuánto tiempo que no hablas con tu mamá o que no sabe de ti el día de hoy? Mm, pues no tanto, pues como una semana ¿Como una semana? Ajá ah, che, pues que no vives con ella o como Es que sí, pero pues como ella se va a trabajar y yo pues regreso y así ya, ya nos vemos en la noche Ah, pero, pero sí se han visto, ¿no? ¿O, o no? Eh, sí, obviamente sí Es que te estoy preguntando desde hace cuánto tiempo no hablas con ella o no se ve y me dices desde hace una semana. <risa> este pues no hablamos así pues en pláticas pues sí una semana pero sí vivimos Bueno pues en fin pues vamos a pegarle señores las bromitas están en el Panda Show. Mm, Un saludito mi panda, aquí para y toda la banda de la Martín Calcera Saludito mi panda. Las bromas en el Panda Show. Claro música. Excelente. También puedes seguir al pandita en Instagram. búscalo como Panda Zambrano 25. Bueno, bueno, bueno sí. Mané Sí Este soy de aquí? ah. ¿Dónde Pues, la pues, lamento, te voy a decir la verdad, te voy a decir franca. que Pues, ¿no vez que estábamos platicando de la situación económica y de lo estudio? Ah, pues, me duele decirte, pues, que he tomado la decisión y, pues, como te dije, que ya hablaba con Alberto y todo eso. Ajá. Uh -huh. Pues, ahorita estoy con él, ya me vine a juntar con él y, pues, no ya no aguanto. Y, pues, no ¿Conciente? quiero perderlo y todo. ¿Conciente? Con Alberto. Era que va a estar conmigo. Vamos a estar juntos. Estoy en su casa de sus abuelitos. ¿Estás loca? ¿Cómo crees? O sea, estoy diciendo la verdad. estoy diciendo franca. ¿Y por qué no, te dice loca? Si más loca, tu mamá. No dejes que te hable así, mi amor. ¿Con quién estás? ¿Con él? ¿Y él por qué me está mal? ¿Me está faltando el respeto? No, usted pues, está diciendo loca. Lo estoy oyendo hasta acá. Bueno, tú... ¿Tú qué qué te importa no o sea estamos hablando bien mamá pues sí pero no sé. y usted nomás así, ¿o qué? No que pues, te estoy avisando fuimos también a la casa y no estabas por eso te pregunté y pues ya sí, o sea te pregunté por qué estaba recogiendo unas cosas cuáles cosas de sus abuelitos y yo le dije pero o sea mamá estoy harta de estar como chacho aunque no pero también o sea entiendes como tú estás diciendo, pues como de por pede, yo cuando te he hecho eso o sea es que es una situación que ya no alcanza a entender también deseo pues pues tu no me das una un papel de hija o sea te vas con la con las demás o sea pues como a mí me estás dando un papel de arrimada como cuál arrimada pues sí o sea no me das el papel de hija por eso pero deseo que Es que de inventes, o sea, yo estoy harta de también yo estar, este, dando lo que tú me debes de dar y no lo da, yo estoy harta y pues por eso me decidí. Ajá, ¿y esto lo va a dar? Pues todo, ¿eh? Pues todo me va a dar, ¿tú qué entiendes? Al menos me va a tratar mejor. Eso no tengas duda, mi amor, cariño, no te va a faltar cobijo tampoco. Por eso, pero entonces, ¿quién va a venir a dar la cara? Pues yo no sé, pues no es por tu pareja, nada más <risa> ¿Nunca ¿Cómo? Nunca le has importado, prefiere al Jorge y dice, ¿quién va a dar la cara? <risa> Oye, ¿quién va a dar la cara? ¿Por ti, dice? No manches, si me cree que, que tu mamá está, pero... <risa> a ver, pásamela, pásamela ¿Bueno? Bueno ¿Qué tranza? ¿Cómo que te tranza? Pues nada, pues, ¿por qué le dice loca, Daisy? Yo creo que más loca está usted, ¿no? Bueno, yo creo que he faltado al respeto, ¿qué onda? No, pues yo ella? tampoco le he faltado el respeto, pero, mire, yo yo le voy a hacerla bien honesto. O sea, yo, usted, yo sé que usted no me traga, ¿no? Pues, lo sé, pero, pues, es recíproco, la verdad. O sea, y si la respeto, pues, nada más porque es la mamá de mi funda, ¿sí? Pero, pues, nosotros somos mayores de edad, hablé con mis abuelos... ...y pues... ...ya vamos a emparentar... ...¿sí?... ...entonces... ...su hija pues... ...le está avisando... ...de todas maneras... ...pues casi ni se ve... ...ni nada... ...o sea... ...a usted no le importa... ¡Oh Dios! Lo único que le importa... ...pues... ...¿qué? ...es lo suyo y... ...y ahí el don Jorge y todo y... ...y usted sabe que también... ...el don Jorge ni siquiera... ...pues... ...se lleva bien con mi Daisy... ...entonces... ...pues yo creo que hay que hacer las cosas bien ¿no?... ...y pues que nos dé la bendición... Porque no, empezando por ti sí mismo. Hábleme fuerte porque no no no, no escucho cómo rebuda. Hable fuerte para que no haya malos entendidos. Yo no te estoy faltando el respeto. Yo tampoco le estoy faltando el respeto. Por eso. ¿Me puede hablar fuerte, por favor? Por eso, ¿quién eres? Norberto. ¿Quién sí, Norberto? Ah. No sabe ni siquiera quién soy. Ya no. viste, mi amor, ni siquiera se acuerda de mí. <risa> Mire, Yo lo único que sí le puedo decir es que la voy a apoyar y la voy a llevar a estudiar y todo. Ella y yo anduvimos y como le dije al principio, yo sé que usted no me quiere, te ni me quiere que ni se acuerda de mí, pero pues yo la verdad es que la vomito a usted y me cae bien gorda. Bueno, ¿Y eso por qué no me lo dices aquí. Pues para qué? Por eso. ¿Para qué se quiere que se lo diga allí si se lo estoy diciendo aquí? ¿Cuál eso, es la diferencia? Por eso, ¿qué es lo que quiere? O qué buscas o qué No, trama? pues yo nada, yo nada más estoy apoyando aquí a Daisy, porque ajá. Daisy pues le está diciendo que pues ya vamos a vivir juntos. Yo ajá, trabajo, pero, yo me ajá, dedico a vender carne de cerdo y todo. Sí, pero tiene su familia. que pues no cómo, viene a avisar. Pues ¿cómo quiere que mi familia vaya a avisar? Si si usted, si usted ni es una persona de respeto, si nunca ha respetado a Daisy. Por eso, ¿qué le he hecho a Daisy? Según tú No pues lo que ella me ha dicho Nunca platica ¿Qué? con ella Siempre le importa más el chile ¿Sí? Siempre no la apoya a la estudiar Usted nada más la trata como sirvienta Y que nada más quiere que esté limpiando O sea ¿Limpiando la verdad? por eso? ¿Limpiando qué? Pues es mejor que se lo digas tú mi amor Díselo Mamá aquí, Tómame de grande. la mano Tómame de la mano Ya sabes que aquí estoy para apoyarte Sí, o sea, mamá, bien, gracias por apoyarme, pero pues ya me no aguantaba la situación. Por eso, pero entonces dile a tu abuelita ahí a ver ella. No, por eso estoy hablando contigo. O sea, mi abuelita, pues, fuimos a ver y pues dijo, me dijo le dijimos que mejor comentábamos mañana. O sea, no estabas. Y ya, o sea, contigo creo ah, no o la sea, que pues, ya sabía. No, o sea, no sabe, o sea, fuimos a ver, pero no le dijimos nada, o sea, nos fuimos. Por eso, pero fíjate cómo está hablando él. O sea, yo sí, pero, o sea. por eso, yo acaso le he faltado al respeto o nomás ah. porque le contaron chismes y ya. O Ahora dice que no sé. Sí. Por eso. Ahora dice que porque tú siempre has hablado de mí. Bueno, ¿qué de qué se trata? ¿O ¿Por qué? <risa> pues yo no sé, sí, o sea, han de saber cosas, ¿no? ¿Cosas de qué? A ver, dime tú. Ay, ah, pues yo... Pues, ¿Yo qué quieres que te diga? O sea, simplemente el hecho que ya me voy y ya. O sea, mi gracias por haberme atendido como cómo lo es. Y si por no, eso, pues, pero yo quiero saber... Pues, ¿Quién te va a llevar? ¿Y quién se va a hacer cargo de ti? Ya sé que él... ¿Él cuántos años tiene? ¿Tú cuántos años tienes? Por eso, te estoy diciendo que nos vamos a ir con la casa de los, sus abuelitos y ya. Y por eso, ¿por qué no vienen ellos? Ay, yo que voy a saber Te dije que ya fuimos y no estamos o sea, Por eso te había preguntado No, es que tienen que venir ellos Como abuelitos Si de veras lo quieren Ahora, como dice que él no es como yo Pues que se vea a él Si respeta o no Pues o ya qué, pues díselo O sea, debías declarar todo ya Por eso, pero es que Pendejado, está hablando Que recuerde que también su mamá Ya traje tiene... a mi abuelito Ya traje a mi abuelito, espérame mi amor Bueno, doña bueno. Burra, doña Burra, ya traje a mi abuelito, ¿sí? Él nos apoya y él está enterado de todo. Que no la quiere, que no la cuida, que no la procura. Ella y yo anduvimos cinco meses y usted lo sabe. Y ahorita se hace la desentendida. Déjale comunico a mi abuelito. Ah, pues sí, esta es la mamá de ella. ¿Sí? Ay, bueno. Bueno. Buenas noches, señorito Don Rigoberto, a sus Ajá. órdenes, tantos que no me deja yo fumé desde los 17 años, ay, ay, tato. pues mire, soy este, y ahora así que portador de, para usted un poquito de malas noticias... Pero aquí estamos a sus órdenes, señora. Aquí no le va a faltar un taco, no le va a faltar apoyo, amor. Incomprensión que no ha encontrado en su hogar. Aquí nos va a ayudar, ¿verdad? Arribarnos la macinica, empujar la silla de ruedas de mi mujer. <risa> ¡Abuelo! ¡Ya no la espantaste, abuelo! <risa> Oh, no me... <ríe> oye, aguantó incluso hasta el novio Pero entró el abuelito, Daisy <ríe> Oye, ¿y ¿por qué, por qué habrá colgado tú? No sé A ver, pues vamos a marcarle Y le dices, oye mamá, ¿cómo eres grosera? Este, el abuelito de Norberto te está hablando y le colgaste. <risa> Vamos a ver qué te dice. Marcamos las bromitas, están en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Mm, bromas, excelente. Le pides que te hable fuerte, porfa. Ok. Bueno, bueno, te estamos hablando. ¿Qué pasó? Te está hablando el abuelito, o sea, ¿qué refiere a Eres? ¿Qué quieres que le diga? Pues háblale, o sea, está hablando? Por eso, ¿y qué quiere el abuelito? Pues está hablando. ¿Cómo que me está hablando de la noche? ¿En que está hablando? no o sea, no sé por qué le cuerdas que yo sí, creo que era sí. eres. O sea, dices que somos los y... A ver, mija, préstame el teléfono. Señora, buenas noches. Buenas noches. Disculpe la molestia y disculpe usted mi tos. Estoy a sus órdenes, hágame cualquier pregunta. ¿Quién se va a hacer cargo de ella? Porque uno no nomás así se hacen? Sí, yo sé que está usted preocupado. Este, mire, nos vamos a hacer cargo aquí nosotros, ellos tan jóvenes. Esta muchacha Daisy, pues, dice que no la tratan bien en su casa. Yo no me puedo meter en esos problemas. <risa> Pero, este, no se preocupe. Aquí con mi hijo pues pues va a tener un apoyo, mhm uh -huh. tan jóvenes están enamorados, yo me acuerdo cuando pasé lo mismo, usted también hubo un momento de su vida que pues también se nos toda la capucha verdad entonces no, mire pero pues es que también si tienen educación pues eduque a su nieta porque como me está hablando, sí mire es que mi ahora sí que mi nieto pues está muy muy este muy alterado también porque tú pues, está emocionado imagínese pues ya desde hoy dormir acompañado y no tiene ni cama ni nada mi nieto Ay, me me dijo sí. que usted no la quiere no lo quiere usted a ella a él este cómo lo voy a querer no a veces trabaja a veces no trabaja luego se la anda de borracho imagínese sí yo lo sé mire todos tenemos defectos en la vida, todos, yo creo que puede sentar cabeza, ellos fueron ya novios desde antes y, y pues ya se entendieron, ahora con un esfuerzo mire, esta muchacha quiere estudiar, hay que apoyarla sí. para que se meta a la escuela, pues yo la estoy apoyando y no le estoy, y ahora sí que no le estoy dando su dinero. Pues mire, mire, aquí entre padres de familia <ríe> le voy a decir la verdad. Esta muchacha dice que el padrastro pues nomás no lo pasa, no lo pasa. Que este, no, si ya le dije a ella que se esfuerce. Pues ella está muy agradecida con usted, señito, Está muy agradecida porque usted la ha levantado para estudiar y a ver que ni en la secundaria quería terminar. Mire, yo lo único que pretendo es que sepa que están apoyados. Aquí le voy a armar un cuartito al final del terreno, este, con un techito. Hoy, pues, van a dormir aquí con, con, con mi mujer para que no pasen las cosas de que se vayan a interrelacionar los cuerpos y este, comida comidita caliente. Ajá. Y pues mi nieto sí, sí, ya... No, si no son las cosas, oiga. Ya vamos a cuidar. cuando podemos hablar? De frente. No, pero ahorita mismo... Si es muy hombre, pues órale, que venga. Mire, ¿A qué le tiene miedo? No, pero yo quisiera ir no, a pedirla formalmente. Siempre fue hombre y siempre se lo demostré. Siempre. Mijo, pero ya ves cómo se pone esa señora. Mijo. Ya ves cómo habla... Sí, yo ladra sé. como perro, ladra como perro pero ni muerde sí, oye, usted rebuzna como burro no no se maltraten debemos aquí en pues la es América. que también según usted ella es grande le debe debe de tener respeto hacia usted y hacia mire. mí porque yo yo ni siquiera lo he ofendido cuando ha venido o ha estado conmigo jamás le he dicho cosas como él ahorita me está hablando pues está un poco nervioso mire yo le pido ahorita que este no se preocupe va a estar aquí este no va a pasar nada hasta que nosotros vayamos a pedir la mano formalmente es que mi mujer está un poco mal, no puedo sacarla ahorita por el frío, le voy a pasar a mi nieto para que pues cierren el compromiso y vean si el en la semana podemos darnos una vuelta, acá no, estamos por la el panteón eh Cómo que en las semanas que ya ya se juegue mi hija y ya como si nada, no. No va a pasar nada, mujer. No va a pasar nada. Yo se lo garantizo. Entonces pues es lo que dicen, pero mire, hasta ¿No? su nieto sabe cómo dice él que salí yo. Entonces, ¿por qué ahorita voy a dejar a mi hija así como si nada? Mire, confíe usted por favor. Yo soy una persona mayor. Yo tengo pues este estoy de respeto aquí en pan le va a pasar a mi nieto para que cierren el trato y en la semana estamos ahí los tres mi mujer, yo y, y mi nieto para cerrar y darnos un abrazo ¿sí, señora? <risa> ¿qué traza, doña Burro? doña Burro, tu abuelo oh, pues para que vea que no estamos solos Si le yo digo, tampoco estoy sola pues no y aparte le está diciendo a mi abuelo que ya él me conoce y todo y no que no se acordaba de mí le digo no rebunda nada más porque ni el burro la quiere pero ya le dijo que ahí estamos en la semana estamos ah, y en la semana qué pitoso, no mientras ya sí sí ya ahí pues, sí, pues está aquí conmigo ya cuando vayamos solamente la vamos a preguntar cómo soy el panda yo que es una broma de a toda máquina. ¡Fue, ¡Fue, <risa> broma. <risa> Doña Lorena está las bromitas del Panda Show. Hizo una bromita de su hija. Daisy, ahí, sí, ahí está mamá adelante. Mamá. Mamá me hizo llorar. Ya. Oh, ya está chillando Me lleva el tren Espérese, pues nada más es una bromita Chintrolón <risa> Dile por qué la bromita le ah, hice a mamá Ah, pues le hice la broma Porque la quiero mucho y pues Hay que aprovechar estos últimos años Porque ya me voy a servir Y pues, a darle con todo ¿Porque ya te vas a qué, dijiste? A servicio Bueno, a serv pues voy a hacer mi examen y pues ¿Y servicio okay, de Dios qué, la... Daisy? Pues de policía o militar. Ah, ya, yo pensé que servicio de limpieza. Ah, no. no, no me gusta, no, para nada. ¿Cómo dices que ahí, Don Jorge, Doña Lorena, que ahí te pasan y limpi, limpia la casa tú? Y eso tiene su bolillo para coraje. Bueno familia, díganme ¿Cómo se oye el Panda Show? A tu máquina el Panda Show, Panda Show. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482 María, ¿de qué parte de California, Tropudita? De Santana California. De Santana Ay, qué padre, ¿cuánto tiempo escuchando El Panda Show en Santana, María? Eh, acá, tengo como Apenas los vine escuchando otra vez Pero ya los había escuchado Hace como bueno. unos cuatro años ¡Qué chido! Pues platícame, ¿para quién la bromita, María? Es para mi hermana ¿Que se llama cómo? Ana ¿Y también está en Santa Ana? No, ella vive en San Diego ¿Qué bromita para Ana María? Pues le voy a hacer una broma diciéndole que estoy embarazada Pero que, que no es de... Estoy ahorita que tengo mi esposo Le voy a decir que no es de mi, de mi esposo Y que es de un amigo de la familia que, que tenemos Ok, Yo oye, entonces, ¿tú vives con quién? Yo vivo con mi esposo. ¿Qué se llama? Ricardo. ¿Y cuántos hijos con Ricardo? Hijos de él mío, uno. ¿Y hijos tuyos? Cinco. <risas> ¿Cinco hijos? O sea, ¿y con Ricardo seis? Sí. Ándale, o sea que eres mamá María. <risas> oye, seis hijos en total, ¿y de cuántos hombres diferentes o de cuántos papás? seis bueno 5, con, es... con el marido este O sea que prácticamente cada hijo tuyo tiene su propio papá. Ah, sí, no, se fue bien. no manches, María, entonces en total tienes 6 hijos de 6 hombres diferentes. Sí. No inventes. ¿Y a qué edad fuiste mamá? A los 16 años. No hombre, pues sí que tenías prisa, muñequita. Entonces, prácticamente, tienes el séptimo hijo, pero no con Ricardo, sino con un amigo de quién? De la familia, de nosotros. Ándale. De mi ¿Y qué esperas con esta bromita? ¿Por qué quieres hacerle esta broma a Ana, tu hermana? Ah, pues, estamos, hemos pasado por una tragedia familiar, una pérdida. No me digas. Y pues, un poquito para para estar, para romper como que con esa con esa depresión. Te ok, entonces le vas a decir que tienes prácticamente ya esperas al séptimo hijo, que no es de Ricardo, también pues le buscaste su propio papá. <risa> <risa> ¿Y qué, qué? ¿Le vas a pedir un consejo? ¿Qué, ¿Para dónde va la broma? Sí, le voy, que, que, voy, voy a preguntar qué hago, qué que, que me, que me, que me aconseja, si me voy con ella, si me voy para otro lugar, si me separo o algo. <risa> o también le puedes decir que... Pues que a ver si se lo incrustas a Ricardo, porque Ricardo no sabe. También puede ser. A ver si se lo achacas. Listo, pues vamos a pegarle. Señores, las bromitas están. Eraste, que cast tu show. Mm, bromas. Hola panditas. saludos desde Monterrey Nuevo León. Ciénaga de Flores, ahora Andrés Solórzano. Saludos hasta Cuernavaca, Morelos. Cámara. Las bromas en el Panda Show. Claro, no es... Excelente. Oye, ¿y los seis hijos están contigo, María? Ah, viviendo conmigo nada más tres Ahí está ocupado viviendo contigo tres sí ¿Y, y los otros con sus papás sí bueno ¿Ana? ¿quién habla? Ay, hola. ¿qué pasó? ¿quién yo? ¿Puedo hablar, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿qué pasó Isa ¿Tienes un minuto, sola? Sí, hija, dime. Este, quiero hablar contigo. A ver, dime, ¿qué pasó? Pues es que es algo muy, muy serio, Ana. No sé qué hacer. A ver, dime, ¿qué pasa, hija? Es que he estado cargando con esto. Ya tiene tiempo, pero ya no puedo, Ana. A ver, y dime. Te lo, ¿qué voy pasó, a, te lo voy a decir. Dime, hija. Pues es, es que. Es que fallé Ana. ¿De qué hija? A ver, dime, hija. Dime, que fallaste esta vez? Fallé, fallé otra vez. ¿En qué sentido? Le fallé a... A Ricardo, le fallé... Le a usted, esto fallé a usted, fallé a... ti, como yo, hermana mayor. ¿Pero por qué, hija? A ver, ¿por qué lo dices? A ver, cuéntame. Dime, yo te voy a decir si en realidad fallaste o no. Es o... Ana, es que estoy embarazada. ¿Y qué tiene eso que ver, hija? ¿Cómo que fallaste, hija? Porque... ¿Por qué piensas que vas a fallar? Si es tu decisión Es decisión tuya y de Ricardo Es responsabilidad tuya y de Ricardo Yo soy solamente la tía, hija Solamente soy no. la tía pero No, van a es que no esto? entiendes A ver, dime Es que estoy embarazada, pero Es que no, no, no es de No es de Ricardo, Ana ¿Cómo que no es de Ricardo? ¿De quién es entonces? No sé qué hacer, Ana ¿Qué voy a hacer? de quién es Juana es que mira hace, hace un mes uh -huh. me comuniqué con, me comuniqué con, con con Gregorio con con Goyo, con Greg? sí y pues nos miramos Ana y necesita que me ayudes Ana que le digas, que no le digas a Ricardo pero Juana es porque bueno Ana por que, favor ahora. por favor pero no le vayas a decir nada más no, no lo no, voy a No le voy a decir a nadie, hija, pero es que es lo que no entiendo, hija. ¿Por qué esa satisfacción de hacer esto, hija? ¿Por qué? Dime, dime Ricardo, en realidad, al que ha hecho algo mal o te ha tratado mal, ¿te has hecho sentir mal como persona? No, no, Ana, no. Sí, no, si no, tú no. tienes, hija, es normal tener problemas con tu pareja, Juana. Es normal hacer esto, todo esto, hija. Pero no es normal hacer esto, hija. No es normal darle la cara a alguien más que nada si te está haciendo fiel hasta los pinches huesos, hija. Dime ahora, ¿cómo quieres que yo me sienta? Sí, sí, claro, o sea, te, yo ¿qué te puedo decir, Juana? Si ya lo he hecho, está hecho. Nada, pero no se hace eso, Juana, no se hace. ¿Por qué? Porque, ¿qué qué va a pasar ahora con tu vida? ¿O qué va a pasar el día de mañana si ese bebé nace, un ejemplo, no? Y no se mira nada igual que él. ¿Qué va a pasar? ¿Le vas a mentir? Pues, ¿Eso es lo que quieres, hija, vivir de mentiras y de mentiras, hija? No, haz un pues, cambio. Y, nos, pues no, y no le digas ahorita si no quieres. No prometo no decir nada nunca si no quieres tú. No lo digo nunca. Pero nada más punta a pensar, Juana. Tienes que ponerte a pensar en las acciones y en las consecuencias. No nada más es decir, ¿cómo voy a utilizar sin condón con una persona? Te lo hubieras echado sin sin este, sin este protección, hija. Estás prácticamente, entre comillas, casada porque tienes un bebé en común con Ricardo, hija. Me duele porque... Gracias por contarme, eso sí, te lo, te lo agradezco que después me dices, Ana, está bien, sí, Juana, la cagaste, tienes razón, la cagaste, pero ¿qué te puedo decir, hija? Pues Apoyar Ana, contigo. pues es que, pues es que Ana, pues él este, ¿cómo te digo, Ana? Pues, pues es que todo pasó sí. rápido, Ana, pues él estaba haciendo ejercicio, El, su cuerpo estaba, ya sabes, estaba mamado. Sí. Sí, no pues, sé sí, qué sí. voy a hacer, Ana. No voy a sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Ricardo no se tiene no. que enterar, Ana. No se tiene que enterar, Ana. Por favor, por favor. No, no, no. De mi parte no, hija. De tu parte tú sabrás, hija. Pero lo único malo es de que no no nos estás mintiendo tanto a él o, o a los demás. Si no te estás mintiendo a ti misma. Y eso es lo malo. Eso es que tú estás cargando con eso. Y ya lo tienes que cargar con más cosas. Claro, sí. Obviamente tú lo único que vas a decir es tuyo, Ricardo, ¿verdad? Pues obviamente le vas a ver la cara de tonto. Pero después de ahí, ¿qué, hija? ¿Qué va a pasar otra vez? Sabes que no tener esta protección trae consecuencias. Un embarazo, una enfermedad, lo que tú quieras, Juana. Me da gusto que al menos es un embarazo. Pero Juana, pon los pies en la tierra, hija. Ponlos en la tierra, hija, porque me duele. ¿Por qué? Porque yo te veo feliz con tu pareja. Bueno, eso es lo que yo veo, ¿verdad? Solamente tú sabes lo que tú cargas nadie en una pareja vive un mundo de fantasías con dinero, sin dinero, este, tenemos problemas todos los días, discusiones, este, malentendidos, el físico no lo es todo, o sea, te lo digo porque no te voy a mentir, o sea, o sea al mirar sus piezas, yo me quedé como que no manches, o sea, no puedo creerlo, o sea, no puedo creer lo que jamás me había visto en mi vida, o sea, y, y, me, me decepcionó tanto, no te voy a mentir, es algo muy privado mío, y te lo confieso, muy privado mío me aguijó tanto yo le dije no, no, y si se, se me casara contigo sin yo conocer tus pies como en realidad los tenía o sea tú así Ana que está grabada y eres una pinches parras, patas lo que tú quieras pero Juana en serio Juana te lo juro que cuando te digo estaban muy feos estaban muy feos entonces te digo hija el matrimonio se basa en diferentes etapas todo el tiempo Juana tú, es prácticamente iba a ser un poquito más de tu primer año con él juntado. Gaby, siento que Gaby te dejó en buenas manos, Juana. A veces, fíjate que cuando pasó esto, lo de su papá, de Ricardo y todo lo que tú quieras, sí estaba un poquito, um, no molesta con Ricardo, pero estaba como eh, triste en el sentido de que parecía como si uno le hubiera hecho las cosas, el mal plan a él. Yo soy tu hermana y yo voy a ver la manera de cómo apoyarte a ti, obviamente. Claro, pues a él como cuñado, pero sentí como que él agarró como sentimiento o resentimiento y dije, bueno, pues a lo mejor no me quiera hablar, es todo, pero de una mala persona no lo creo que sea, hija, y no se vale, Juana, no se vale, ¿Por qué? porque entonces él, quieres ¿quiere... que le diga, entonces quieres que le diga, no, no, no le diga, Juana, no le qué diga, hago, por... qué hago. te digo que yo ni siquiera tengo buenos genes, a nadie se va a mucho a él, tuyas A ¿Lo que le puedo, de decir a, ¿qué le puedo decir a Ricardo ¿Que, que el bebé se parece a su abuelo O a mi abuelo Que, que mi bisabuelo, tatarabuelo Pues quién sabe Juana ¿Qué tal si lo mejor emails de él Y si es, es de Ricardo si no, entonces, no, no, me no, no, no, no Yo te estoy diciendo Ana Te estoy diciendo es por algo Porque yo sé Ana Porque la verdad desde que nació Desde que nació Gabrielito No he tenido relaciones con Ricardo Ana Para nada No, para nada Ana, para nada, para nada ¿Y por qué? qué te hay de las pruebas del embarazo y los chupetones que tiene Ricardo? ¿Son nada más porque sí? Sí, pues para marcar mi territorio como mujer you. Ana, no sé qué voy a hacer, Ana, qué voy a hacer, qué voy a hacer Pues yo no sé tú, no es, es que es algo que yo no yo no puedo meter, mi hija, yo no puedo decir Ricardo, está. este, Juana, pasó eso, ¿no, hija? Es, es, simplemente es tu decisión yo te apoyo, si tú me dices, que Ana yo le dije y pues ya no hay otra cosa que hacer o si sea, no le dije oye, a Ana, me quedo callada oye Ana, y, si, ¿Qué? Y, y si se lo meto a Ricardo Ana y si no sale igual que él ¿qué voy a hacer Ana? no, pues ni modo, ni modo hija ni modo, pero mira tú ten fe de perros que se parezca a ti o de perros a lo mejor y si puede, puede que sea de él puede. te digo, no es 100% no es que pero, pero, pero es que Ana me, me, me metí con una persona de color Ana qué voy a hacer? Ana qué voy a decir sí. no, sé, no sé no sé no sé dime Ana dime dime no pues espérate tienes que esperarte perdóname Ana te fallé te fallé no, perdón no hija no tú tú lo que tienes que hacer es simplemente pensar en tus consecuencias Y no, esa es tu decisión, hija, no fue la mía. y no ¿Qué hago, Ana? De ¿Qué hago, Dime qué hago, tú dime qué hago, yo lo hago. Dime porque yo no tengo cabeza, Ana. ¿no? Tú sabes que yo ni siquiera tomo buenas decisiones en mi vida. ¿Qué hago, No, pues mira, si quieres, lo único que yo te puedo recomendar es dejar que el tiempo pase, hija. Entonces dejo que el tiempo pase, Ana. ¿no? Sí, vas a tener que hacer eso. Pero prometen, hija, que después de ahí tomo una buena decisión, hija. Si no estás lista. Y si me voy, y si me voy a mexicana. ¿Para qué? me voy a mexicana? O me voy a no. Chicago, no sé, me voy a Chicago, lejos, lejos. Pero por qué, hija? ¿Qué tienen la culpa tus hijos? ¿Qué tienen la culpa ellos? No, hija. No, voy, no a es algo fuera del voy a que nada cuando en otro mundo. ¿Qué voy a Qué voy a hacer cuando se me salga la panza, Ana? A ver. Dime qué voy a hacer, Ana? qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Pues vas a decirle, no sé, a, la, pues a este muchacho, pues obviamente vas a decirle que que, que es de él. O okay, que le digo que es de él y cuando nazca, Ana, qué voy a hacer cuando nazca. Ana? Pues de nuevo. tienes genes bueno. creo. Le voy a decir que tiene razón, tiene razón. Le voy a decir que cuando nazca el bebé, pues, que es güerito porque, pues, Ricardo era abuelito de chiquito o yo era abuelita de chiquita. Nada más que sí. me quemé por el sol. Sí, sí. Eso va a tener que pasar, ya Pasan todos los lugares, en todos los barcos. Oye, Ana. Hay hijos que no se parecen a ti. Mande. Ana, y si mejor enfrento a Ricardo, ¿estás, ¿estás conmigo? Lo que, ¿Sabes que Creo que es mejor decirle yo a Ricardo, Ana, ¿Y que tú estés conmigo. ¿Puedes estar conmigo, no Sí, pero escúchame tú a mí ahorita. ¿Sabes que si esto se sabe, que si esto se lo dices tú a él, lo que va a pasar es que jamás en tu vida o quién sabe, va a querer volver a saber de ti. Jamás, Juana. ¿Y estás preparada para eso? ¿Eso es lo que tú en realidad quieres? ¿No saber de él? Porque Entonces, ponte a pensar. Tú no lo quieres, tú dime la verdad, ¿no lo quieres? No, sí, yo sí lo quiero, Ana, yo sí, sí lo quiero. Yo lo amo a mi marido y yo lo amo. Ajá, sí. ¿Y por qué hiciste eso, hija? Porque él, él es el amor de mi vida, Ana. Tú sabes muy bien que hasta me tatué su nombre en la espalda. Pero, ¿qué? Okay, eso es punto y aparte. Dímelo de tu corazón, de tu corazón. Pero la quieres. verdad no sé, porque no sé por qué me ganó Ana, no sé por qué me ganó. No sé por qué me dieron las ganas de estar con este con este tipo, Ana. No sé, Ana. No digas. Tipo a ese hombre que lo has tenido engatusado por años o que pasó fue, las cosas. Solo fue un deseo ah. que tuve en el momento, Ana, no me pude detener, no sé por qué, no sé por qué fue un deseo nada más. Y cómo es que pasó, los niños dónde estaban o o este Ricardo dónde estaba ¿O, pues está saldora eso sola o no es que Ricardo fue? estaba traba Ricardo estaba trabajando y pues yo lo yo dejé a mis a los niños con mi suegra y yo me fui a mirar con él y pues ya que ya que lo miré pues estaba todo musculoso todo todo grandot. no sea no no sea dando bien sensible no sea nada. Okay, no sé qué ya. voy a hacer, no sé qué voy a hacer, Ana. Pues mira, si quieres... Me ganó, opinión, me, ganó ¿no? el, me ganó el deseo, Ana, me ganó el deseo. ¿Para qué te voy a mentir, Ana? ¿Para qué te voy a mentir? Ya no te voy a mentir, ya no quiero. Prométemelo, por favor. Prométemelo, Juana. Prométemelo que ya no vas a mentir. Ya no, se acabó. Está bien. Sí, y es que Ricardo no, Ricardo, no, Ricardo no me tocaba, Ana. Y ya tenía mucho tiempo que no hacía el amor. Ay... Ya no, Ana, ya no era lo mismo, ya no era igual. Pero es que no se trata de eso, o sea, eso se, eso pasa, Juana, en una relación. No te creas que en una relación es estar duro y duro a cada rato, no, hija. Y no se trata ah. de que en la relación uno se se se, se, se coquetea al otro a cada rato. Es, créeme, Juana. Si yo te Ana, dijera, Ana, peor? ¿qué? Y no te he dicho lo peor, Ana. ¿Qué? No te he dicho lo peor, Ana. No te he dicho lo peor. A ver, dime qué pasa. <risa> Esta es una broma del panda Johanna. Es una broma. Toda máquina. ¡Maldita! Te faltó de decir María. Estas en las bromas del Panda Show del Panda ¿Cómo? Show Ana del Panda Show. ¿Cómo se el Panda Show Ana? María eres mi una... novelera, no manches. Me cae. Hola Anita! ¿Cómo estás? Ana Ana, ¿estás ahí? Y ya se enojó María, no manches. <risa> Oye, y está ahí todo ¿Cuántos hijos tiene ella? Tiene tres de ella y tres sobrinas Oye, pues está todo el zoológico, no manches <risa> Híjole, pues si realmente Querías alivianar ahí con la hermana Llama, amor ¿Le claro, le estamos marcando No sé si conteste, pero marco en caliente Las bromas en bueno. el Panda Show Ana, es una, es una estación de radio Donde hacen bromitas, perdóname Estás en Ay, el aire maldita, Feliz, feliz <risa> ¿Dónde tenemos <señor>, es esta? <risa> ¿Te Escucha, es una estación de radio Hola Ana, Show. ¿cómo estás muñequita? Hola ¿Cómo estás mija? Muy bien, gracias. Oye, ¿cómo te cayó la bromita de tu hermana? Ay, ay no. Ya quería como, entre la vez, matarla, pero a la vez, como, apoyarla. Uno se puede hacer por su familia, digo. Oye, pero es bien teatrera, ¿no? Ay, sí, sí, sí. De hecho, así es en la vida real, ¿eh? No. Eso no me cae de extraño. Oye, Mija, ¿y dónde estás tú? ¿Estás en California también? Sí, estoy en California. Oye, pues déjame decirte que te invitamos a que bajes la aplicación de Claro Música en los Estados Unidos para que nos puedas escuchar. 24-7 sin censura, bromitas desde México. <risa> y bueno, pues, María, tu hermanita te quiso hacer esta broma. Ya nos platicó, o sea, realmente es tremenda, imagínate, seis hijos de seis papás diferentes para que no se peleen. <risa> O sea que está complicadita. Oye, pero no te vayas a enojar con tu hermana, ¿eh? Ah, oh, no, no, claro que no, no está bien. Me he hecho bromas más pesadas. Ah, Neta, Úchale. Oye, María, pero dile por qué la bromita, ándale. Para la bromita nada, ¿no? es para que, para que un ratito nos riamos después de lo que pasamos de, de la pérdida de Gaby y pues. Que sepas que igual voy a estar para ti Que no te voy a fallar, no te he fallado Como hermana, no te voy a fallar No voy a tener otro bebé De otra persona jamás Ajá, sí. Estoy completamente feliz con mi marido Oye, <risa> María <risa> María ¿No lo engañarías ni conmigo? No, no. Digo, no hay no. siete malo, ¿no, o ¿no? qué? no, aquí está mi marido, no está conmigo todo el tiempo. Está contigo, está contigo el Ricardo. Sí, aquí está conmigo, está escuchando. Estaba de ah, celoso, de... así Ay, como. Qué bonito, una broma en familia. Pero bueno, María, dile Ana fuertemente cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Panda Show. Panda Show.